Comienza la cuenta regresiva. e s t á s por ingresar a un nuevo estado. t h show s t a in e n n e v e ocho, siete, ocho, Una nueva nación. La nación del dance. Todas las canciones que bailaste en una nueva dimensión. Aquí comienza Dance Nation. Un programa de repúblicahosting.com. Presentado por Matías Picayo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Llegó la música dance. Llegó Dance Nation. ¿Ya nos estabas extrañando? Nosotros sí, por supuesto que te estábamos extrañando. Y estábamos extrañando poner discos en la radio. Confieso que los estaba eligiendo.、Eh. Estuve todo un largo tiempo preparando discos para agasajarte, para hacerte bailar. Esperemos. Que esto surta el resultado que esperamos. Esta es la nación del dance. Este es el lugar donde no importan las décadas, los años, no importa nada. Nosotros la pasamos bien, elegimos discos lindos y los ponemos al aire. Muchos en vinilo, porque no se pueden conseguir de otra manera, algunos en digital, pero lo que sí te garantizamos es el mejor sonido a través de tu radio. Agradecemos la participación de República Hosting. Que patrocina este envío para que puedas escuchar toda esa música que muchas radios ya no te pasan, pero aquí, aquí sí está. En la locución institucional está el señor Alejandro Basolere. Muchas gracias, Alejandro. En la conducción y musicalización, ¿quién te habla? Matías Picayo. En un ratito te voy a dar las vías de comunicación, las vías de WhatsApp, pero por ahora arrancamos bailando este Dance Nation. Dance Nation. Dance Nation. Arrancábamos a puro baile el Dance Nation del día de la fecha. Ya estoy abriendo el WhatsApp: 1136-924971. 1136924971. Allí envías dancenation.tumensaje. Y ahí te leo, te escucho lo que fuera. Nosotros seguimos bailando. Era s c i e n c It's alright. Ahora llega Back to Work Latin Layer. t r a n s n a t i o n メ i バー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 レディーンでの紫。 Claro, esta canción originariamente es del año 1979. Fue publicada por los KC and the Sunshine Band. Entre tantos de sus éxitos durante los 70 y casi 80, la rompieron absolutamente. Y en 1992, los í t a l o de W volvieron a la vida esta canción. Finales de 1991 aparece este corte y la rompe toda. Y ahí se va mechando con los ritmos que siguen entrando en Dance Nation. Ahora es momento de escuchar un gran remix de una de las canciones que la ha roto también a principios de los años 90. ¿Te querés comunicar con nosotros? Lo podés hacer al 1136924971. 1136924971. Escribís Dance Nation Espacio Tu Mensaje y yo te escucho. Ahora Michael Jackson, Heart Song. 誰だ Éxito de la última época de la radio Z95. Claro que sí, esto es maravilloso. Estaba incluido en el Top Ten Volumen 3. Era Sucker DJ, Dimples D. Y si hablamos de la Z95, este era uno de los grandes. Éxitos de principios de la Z95. Entre paréntesis te comento que hay un libro que habla sobre la historia de esta radio, de esta precursora que so, tan solo duró dos años, pero que verdaderamente marcó la historia. Hay un libro que se llama Z95, la radio que cambió la radio, que después te voy a contar cómo se puede conseguir. Por ahora, Six Press. es Presentado por República Hosting, tu lugar en Internet www.republicahosting.com. Now check it out. Dance Major, Dance Major, la nación de la música. Fucking sound of a day, dance and beijo. Parece que es un día dance de covers, porque esta canción que sonó mucho en el año 1992 en realidad es de Joe Batán y se llamaba exactamente igual, sonaba exactamente igual, pero en esta versión es un poquito más en rítmica con respecto a los años 90, más de 10 años después. Excelente, era LTJ o LTG. Con mestizo. Entre tanto, te cuento que, según El Independiente en Español, científicos descubren material superconductor que podría traer una revolución total en la energía. Los científicos han descubierto un nuevo material que podría cambiar el mundo entero. Los investigadores dicen que han creado un material superconductor que fusiona tanto una temperatura como una presión lo suficientemente bajas como para usarlo en situaciones prácticas. Alcanza un gran avance que los científicos han estado persiguiendo durante más de Un siglo, el crear un material que sea capaz de transmitir electricidad sin resistencia y pasar campos magnéticos alrededor del material. Su descubrimiento podría dar lugar a redes eléctricas capaces de transmitir energía sin interrupciones, ahorrando hasta 200 millones de negativos que actualmente se pierden debido a la resistencia. También podría contribuir a la fusión nuclear, un proceso que, Se ha buscado largamente y hasta ahora no se había podido realizar. Sugieren que otras aplicaciones incluyen trenes flotantes de alta velocidad y nuevos tipos de equipos médicos. Bueno, en Argentina por ahí, quizás cuando llegue este supermaterial no se nos corta la luz. <ríe> claro, contámela. Pero bueno, son avances tecnológicos que están alrededor del mundo. Y si hablamos de música de la Z95 que recién estábamos hablando, qué buena excusa para poner un tema como este. Dance Nation, la nación de la música. Con lo que marcaría el comienzo de la carrera de la enorme cantante Liza Stanfield, la inglesa Liza Stanfield, haciendo People Hold On, la versión extendidísima, incluida en uno de los discos que se editaban en la época de la Z95, que eran los DJs, discos destinados justamente a los DJs. Que tenían versiones completas, que venían en vinilo y que eran editadas por el sello ABR. Directamente desde el vinilo 45 RPM de DJ Volumen 1, escuchamos esta gran canción. Y lo que te contaba acerca del libro de la Z95 es un excelente trabajo para todos aquellos que nos gusta la radio, que hacemos la radio,、eh, conocer. Por adentro, como fue aquel fenómeno de Z95 que duró tan solo dos años. Hay entrevistas con Bebe s a n z o con H. Scanner, con quien fuera su director, Bernardo Bergeret, los operadores técnicos. Es excelente el libro. Lo podés encontrar en, en su sitio de Instagram, que es Z95Z95 con números, la historia. En Instagram, Z95LaHistoria, ahí te podés hacer de un ejemplar de este libro que, ya te digo, es infaltable. En la biblioteca de cada uno de los danceros y danceras que conformamos este humilde espacio y tantos otros, seguramente. Pero ahora es buen momento para meternos en la movida de Valencia, de España, de Ibiza, en la ruta del bacalao. Dance Major. Esto es un descontrol. Sin fin. Dance Major. Se los come todo. o Aquí está Terabán, España es de puta madre, con cojones. De puta madre. Para ti y tu madre, t e l puta madre, t e l puta madre, t e l puta madre, t e l puta madre. España es de puta madre, con cojones. Danz a n a t u r e the puta v a e Danz and a t u r e puta a l puta a l puta a l puta、madre. ダンスネジ i ー。Hmm. El único tema para que las abuelas se horroricen y digan esa música terrible que estabas escuchando eran los Terra One haciendo de puta madre, sonando en la ruta del bacalao. Y aquí, en Dance Nation, que no nos horrorizamos por nada. La Nación de la música. La Nación de la música. La, la Nación de la música. Que, que, que, que. La, la, la, la. Dance Nation. ダンスメイヨン、ラネシオンでの紫。ミラメ、チコ、チコ、ポケ、ヨテゴ ボクが。 Bien, hoy WhatsApp Marina nos decía: Te estoy escuchando desde Esteban Echeverría, Esteban Echeverría por aire. Estoy con la radiecito acá en el kiosco atendiendo, buenísimo. A los clientes preguntan qué es esto, y yo les digo con gusto: Esto es Dance Nation. Y bueno, claro, tenés que invitar a la gente a esta nación para que se sumen, y me encantaría saber qué radio es esa, pero nosotros. Por aplicaciones, por la web, por aire, por todos lados llegamos. Un día vas a aprender el aire acondicionado y vamos a salir hablando nosotros. Claro que sí, porque esto es una nación cada vez más grande, patrocinada por República Hosting. Esto es Dance Nation. Y lo que sonaba era Franza. Así, así, s i está. Atravesando la barrera del sonido. D -d -d -d Dance nation! Fans Nation, la nación de la música. Nos adentramos en la selva con esta música. Con este sello, que nunca puede faltar, es el sello Strictly Rhythm. Ellos l l a m a n los Circle Children con s u l u Gran canción de house, muy de moda en las discotecas, allí por el año 1993-94, por ahí. Y nosotros con esta canción comenzamos a despedirnos del Dance Nation del día de la fecha. En la locución institucional estuvo el señor Alejandro Basoler. Todo en una propuesta de República Hosting que ha patrocinado este programa. Yo soy Matías Picayo, te espero en la próxima emisión de Dance Nation. ¿Nos encontramos? Dale, te espero. Chao, hasta la próxima. Costin, tu lugar en Internet.